Es una verdad poderosa. ¿Qué verdad comprendí yo? Que Dios nos estableció como familia. Porque en los momentos más críticos de la vida, será la familia la que va a estar ahí tenemos amigos valiosos tenemos gente bella pero sabe algo la familia no tiene comparación no tiene por eso nuestro proyecto de trabajo en este momento está muy enfocado hacia el tema de familia porque sin duda alguna nosotros y lo he comprendido y más tarde usted lo va a entender nosotros terminaremos cosechando lo que hemos sembrado terminaremos cosechando lo que hemos sembrado por eso hemos venido eh, reiterativamente trabajando ese tema y yo la verdad no, no pensé que fuera a hacer una serie tan relevante y ese fin de semana que estuvimos en el evento con las, con las galmes Entendimos que hay que seguir trabajando, pero algo adicional a lo que hemos tocado ahora y tiene que ver con los altares familiares, con la devoción en familia, con el encuentro de Dios a nivel familiar. Permítame, hago una pequeña recapitulación para poder comentar Adentrarnos al texto que hoy quiero tocar O la palabra que Dios me dio para la iglesia Hace aproximadamente unos dos, tres meses El Señor empezó a inquietarme fuertemente con el tema de la familia Por ver la realidad, por ver lo que está pasando Estando en Bogotá, el Señor colocó en nuestras manos un material muy hermoso Que ya se está desarrollando con los muchachos Parte de este proyecto lo tenemos que establecer a nivel de parejas Pero también lo vamos a iniciar como escuela para padres Todo esto viene con un paquete Pero Dios empezó a darnos respuestas y a, o, y a dirigirnos hacia cómo poder ayudar la iglesia Porque definitivamente entendimos que la iglesia es un restaurador de familias la razón de ser de la iglesia es cambiar familias y que estas familias cambien generaciones y que estas generaciones afecten sociedades pero el, la transformación no va a salir por un avivamiento mundial la transformación va a salir por una transformación en casa ahí va a empezar la transformación y hemos venido trabajando el tema de la serie de la familia basado en, en Efesios Y Efesios nos daba cuatro pilares. Nos decía que el fundamento de Dios para la familia es sencillo, es, es práctico. Es que los esposos debemos amar, ¿cierto? Sencillo. Y sobre eso dimos una pequeña enseñanza que creo que si la podemos aplicar nos va a servir muchísimo. La semana pasada hablamos sobre esposas que respetan a sus esposos. Y creo que fue una palabra muy sanadora, muy liberadora en el sentido en que pudimos tratar de entender el concepto de Dios frente a la mujer y frente al matrimonio. Pero hoy nos corresponde tocar un tema importante que va a estar muy unido al de la próxima semana. El tema de hoy lleva por título, Hijos, obedeced y honrad a vuestros padres. Pero el de la semana siguiente se llama, Padres, obedeced. No llevéis a ir a vuestros hijos Sino disciplinarlos en amor Hoy quiero hablar sobre los hijos Ahora, este sermón solamente Solamente este sermón Es para los que son hijos Levante la mano a los que son hijos acá Bueno, solamente para ustedes es el sermón ¿Cierto? Para los demás no Para los que son hijos Obedeciendo y honrando a mis padres ¿Cierto? De eso quiero hablarle hoy. Obedeciendo y honrando a mis padres. Estas dos palabras en esta en esta época no se entienden mucho, si vamos a mirar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es que justo." Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. qué texto tan hermoso. Permítame volverlo a leer. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y honra a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí aparecen dos palabras. La primera palabra, obediencia, y la segunda palabra, honra. Son dos palabras distintas que tienen connotaciones diferentes. Como le decía hace un momento, estas palabras esta generación no la entiende mucho. Por ejemplo, es más fácil entender el tema de la obediencia Usted le pregunta a alguien qué es obedecer, la gente dirá, obedecer es aceptar y cumplir órdenes. ¿Cierto? ¿Pero qué es honrar? La mayoría de personas no tenemos el concepto de honra, no lo entendemos. No sabemos qué es honra, no sabemos cómo honrar y no sabemos a quién honrar. Una definición que me encontré dice, honra es respeto y buena opinión. Que se tiene de una persona. Honra. Y estas palabras, como le dije hace un momento, no no hacen parte de nuestro lenguaje. Pero algo que me impresiona muchísimo. Papi, colócame el versículo 2. <coughs> dice, esta frase que aquí hay. Escúchelo, esta frase que aparece acá. Pablo dice que este fue el primer... ¿Mandamiento con qué? ¿Usted sabe cuándo fue dicha esta palabra? ¿Por primera vez? ¿Sabe dónde fue dicha? En el monte Sinaí. Fue una palabra que Dios le soltó a Moisés llamada como los 10 mandamientos. ¿Sabía usted que de los diez mandamientos Ninguno tiene promesa? Solamente este Porque por ejemplo Usted usted mira los diez mandamientos Y uno dice No matarás ¿Qué promesa tiene? No No codiciarás la mujer de tu prójimo ¿Qué promesa tiene? Ninguna No adorarás imágenes No tiene promesa Es extraño Que el, La única promesa que está Implicada en los mandamientos Tiene que ver con el tema de los Padres e hijos ¿Por qué? Porque hay un secreto de Dios En este tema Porque hay un secreto Que nosotros en la tierra Debemos aprender a cuidar Ahora ¿Por Porque pareciera que para Dios el concepto de la obediencia y de la honra tiene un punto muy alto para Él. Hasta el punto en que Él dice, este es un mandamiento. Y el versículo 3, porque lo he quedado el 3, dice, para que te vaya ¿qué? bien y para que tengas larga vida. Escúchelo, la honra con los padres tiene que ver con preservación y ya vamos a hablar de eso. Una pregunta que yo le hago es esta. ¿Por qué cree usted que nos cuesta a nosotros tanto, tanto, tanto, tanto, tanto levantar hijos o, o ver una generación de muchachos que entiendan este concepto de palabras? Porque la mayoría de muchachos usted, usted se da cuenta que hoy no hay honra, hoy no hay respeto, hoy no hay obediencia. Lo contrario, yo diría que hay una anarquía terrible. La pregunta, ¿por qué? Bueno, permítanme le doy unas razones de por qué los hijos hoy no entienden estas palabras. Primera razón, que, que es, es muy mía, escúchale, esto es mío. Yo creo que ese tema dejó de ser importante y dejó de enseñarse. Los que... Los que nos levantamos en nuestra época del siglo pasado. ¿Cuántos son del siglo pasado acá? Bueno, los que somos del siglo pasado. oiga eso suena terrible, ¿cierto? Decir que somos del siglo pasado. Pero los que somos del siglo pasado sabemos que habían códigos familiares, códigos morales que hacían parte de la tradición. A nosotros, por ejemplo, en aquella época, usted no le podía contestar a su papá. Escúchelo. Porque a usted... <risas> ¡Oiga! Y muchos de nosotros, escúchelo, venimos de una época donde la, el, el, el respeto era una obligación... Los papás nos decían en esa época, en conversaciones de adultos no se metan. E incluso, no venga para acá, quédese allá. Estamos hablando cosas serias. Sí, estamos hablando los mayores. Yo recuerdo que en esa época, en las en las, en las escuelitas o en los colegios, se enseñaba una materia que se llamaba urbanidad, y civil, y urbanidad. Creo que era urbanidad, ¿cierto? No, no, pero había una materia que era... Urbanidad, cívica y urbanidad creo que era Cívica y urbanidad Escúchenlo Y en esa materia nos enseñaban a nosotros urbanidad de Carreño Oye y la urbanidad de Carreño era una cosa loquísima Porque Carreño enseñaba a no botar basura a la calle Carreño enseñaba esto, decía, ninguna persona puede ir al comedor a desayunar sin antes haberse bañado y sin haberse vestido. Hoy los muchachos se levantan todos despeinados, <risa> sin camisa, en interiores y se sientan. Escúchelo, se perdió el pudor. Ahora, ¿por qué los muchachos hoy son como son? ¿Sabe por qué? Porque nosotros dejamos de enseñar esto. Porque esto ya no se convirtió en una tradición oral, simplemente dejamos que el medio o el tiempo educara a nuestros hijos. Y hemos levantado una cantidad de Bar Simpson, hermano mío, en las casas. En otros hay chukis, pero, pero, pero hemos, ¿por qué? Porque se ha, se ha dañado el tema de la formación. Ahora, ¿sabe por qué ha pasado esto, hijos? Por la ausencia de padres en nuestras vidas. Ah. Ausencia de padres Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la dicha de levantarse con su papá y crecer con su papá Pero muchos acá nunca pudieron conocer a su papá O en otros casos como el mío, fue un papá presente pero ausente Fue un padre que estuvo llevando comida pero no siendo papá Eh, yo, yo anoche les contaba algo que, me, que, me, que a mí me pasó Yo yo tendría la edad de, de 8 años, no, de unos 11 años, 12 años En mi época había una, una, una, una, una palabra que se usaba mucho en el colegio No sé si ustedes saben lo que es esto, pero los que saben me entenderán Había una palabra en el colegio que se llamaba Vamos a capar clase Bueno, algunos ni saben qué es esto Capar clase era decir en la casa que me iba para el colegio, pero nunca llegar al colegio. Y nosotros éramos muy pidos en hacerle creer a los padres que estábamos en el colegio. Escúchelo, yo duré, ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Por, por la ausencia. Yo duré tres semanas completicas. Ya, se ya, ya, es que, tres semanas completicas capando clases. Era, yo yo era un niño, escúchelo. Y nos reuníamos con otro grupito de la cuadra y algunos niños de otros cursos y habíamos encontrado un plan espectacular. Nos íbamos para una, un, un lugar cercano a la montaña en Bogotá con ese frío y habíamos encontrado una laguna. Agua estancada. Pero para nosotros, hermano mío, eso era el mar de Cartagena. Y una mañana llaman a mi papá Mi papá nunca contestaba, y contesta, a ver, porque es el, a ver. Y dice, buenos días, hágame un favor, el acudiente del niño Josué. Sí, con el papá. Es que queremos saber qué enfermedad tiene el niño, porque lleva tres semanas sin venir. <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> yo estaba, entonces, ese día yo llegué al consultorio de mi papá, porque mi papá era dentista. Yo llegué al consultorio, papá, me voy a estudiar así ¿Ah, sí? papá. Y yo ya aquí debajo llevaba una bolsa con la pantaloneta toda mojada. Y entonces me dice, mi hijo, hoy yo lo voy a llevar al colegio. No, papi, no tienes que hacerlo. Me llevó al colegio y en pleno salón me dio una pelea, hermano mío. Ay, usted ni se imaginará después la burla, la vergüenza. Ahora, ¿por qué le cuento esto? ¿Por qué le cuento esto? Yo le decía a mis hijos Donde yo hubiera tenido unos papás que caminaran conmigo Yo hasta presidente hubiera sido hermano ¿Sabe por qué? Nunca me revisaron tareas Nunca fueron conmigo al colegio Nunca fueron por notas Nunca sabían yo cómo iba en el colegio Nunca sabían si yo aprendí a multiplicar, a dividir, a restar. Nunca se preocuparon por eso. Yo ni me acuerdo cómo estudiaba. Escúchelo. Yo recibí un doctorado, por gracia de Dios. No porque ellos se hubieran dedicado a nosotros. Y yo sé lo que significa tener un papá presente o ausente. Y entiendo a los que nunca tuvieron papás. Porque la simbiosis es casi es casi la misma. Está pero no está. Esto ha generado y ha producido una generación rebelde. ¿Sabe usted qué ha dañado tanto a estos muchachos de hoy en día? Ay, hermano mío los traumas y como hijo hemos recibido. Quiero hablarle a la generación sobreviviente, escuchen. Aquí hay una generación sobreviviente. La generación sobreviviente fueron aquellos Escuchen. que supieron lo que fue que les partieran un palo de escoba en la espalda. que les marcaron la espalda con correa Que los amarraron y les dieron con el cable de la plancha o los metieron en la alberca y los, y los golpearon. Levanten la mano esos sobrevivientes. Bueno, démosle un aplauso a esos sobrevivientes. Démosle un aplauso. ¡Ay, Dios mío! Yo conozco una historia de una mamá, escúchelo, que llegaba ahí y, y cuando encontraba el daño, amarraba a sus hijos, los amarraba, y los colgaba de un árbol. Y colgado les daba. Y aquí está la persona. Y muchos de nosotros sufrimos la violencia, la ira. Ahora, yo hoy entiendo que nuestros padres nos educaron así porque ellos fueron formados así. Y no es que no nos amaran, sino que a ellos les enseñaron que la letra con sangre entra. ¿Por Y que la mejor manera de educar a un hijo era golpeándolo, era tratándolo y diciéndole al muchacho, usted no no me llora, que los varones no lloran. y para uno por dentro se moría. Y nos levantamos como niños o hombres o mujeres que no podíamos expresar nuestros sentimientos. Ah, y yo, y sigues llorando. No te doy otra nomás porque, ¿cierto? O sea y así nos levantamos y así así nos educamos hermano mío y muchos de nosotros creí, crecimos con traumas antes nuestra cabeza hermano aguanta antes no, no quedamos más locos de verdad de tanta maltrato tanta cosa que pasó en nuestras vidas pero sabe yo que comprendo también que le ha hecho mucho daño a esta generación es una generación con una profunda ausencia de Dios Antiguamente por lo menos la gente tenía una vocación religiosa más fuerte Hoy, hoy ya no Hoy los muchachos pueden pensar lo que quieran Pueden pueden creer lo que quieran Pueden tener el Dios que quieran Y los valores espirituales, el temor a Dios se perdió Por esto la generación de hoy es una generación rebelde La generación de Dios de hoy es una generación anárquica La generación de hoy es una generación irreverente Por causa de todo esto que, que, que, que hemos visto, que nos ha pasado Y uno se pregunta, Dios mío, y entonces eh, cómo, cómo, ¿Cómo debemos nosotros poder sobreponernos y poder levantar una generación A pesar de lo que hemos vivido? Bueno, de, de eso quiero hablarles Y permítame iniciar haciéndoles dos o tres preguntas que nos van a orientar hacia lo que quiero tocar en esta mañana y es ¿En qué momento en un hijo empieza la honra hacia sus padres? ¿En qué momento un hijo, escúchelo, en qué momento un hijo entiende el concepto de honra? Le hago una pregunta, ¿Usted cree que un niño pequeño entiende la honra? Yo le puedo decir a Samara, Samara, honre. Y Samara, ¿qué es eso? No lo voy a entender. Ahora, la, la, la segunda pregunta, es, esta es importante. ¿Tiene la obediencia a los padres un límite? ¿Sí o no? Alguien me preguntaba anoche, pastor, ¿tengo que obedecer a mi padre en todo, así sea una arbitrariedad? Segundo, ¿toda la vida tengo que obedecer a mi papá? Bueno, eso lo vamos a entender porque Porque si usted le dice a un papá Sus hijos lo tienen que obedecer toda la vida ¿Johncito tiene mamá? John, ¿tiene mamá? ¿Usted le obedece su en su momento Bueno, pero no Ahora, si yo le preguntara a la mamá de John La mamá de John le dirá Sí me tiene que obedecer porque yo soy la mamá Porque puede que tenga 50 años, pero todavía le meto el chancletazo. ¿Por qué? Porque hay mamás que creen, o hay papás que creen, que nuestra posesión por nuestros hijos es perpetua. Y déjeme decirle que por más que querramos eso, no va a ser así. Porque usted no lo permitió con sus papás. Porque usted a sus viejos le puso límite hasta dónde. Y hoy vamos a entender tres palabras que son importantes Entender en el proceso de la vida Y en el proceso de nuestra realidad Hay tres palabras importantes Pero bueno, ahorita se les voy a dar Ahora Porque creo que hay una pregunta que, que es valiosa y es ¿Por qué Dios nos da esa orden de honrar a los viejos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Mire, aquí hay algunos principios que, que necesito que usted los entienda. La pregunta, ¿por qué Dios nos dio esta orden? Le voy a dar dos, dos razones. Versículo 1. Escúchelo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. ¿Por qué es qué? No. Ah. No. Escuche lo que le voy a decir. Nunca, no sé por qué, pero nunca los hijos entienden lo que un padre tiene que hacer para que ellos sean alguien. Usted ha escuchado la canción, ¿a quién se quiere más que lo a los hijos? Son la prolongación de la existencia después de tantos años y desvelos para que no les falte ¿No? y un hijo no entiende esto hasta que es ¿Papá? pero el mejor ejemplo que yo tengo de, de, de, de, de obedecer y honrar a un papá por justicia el mejor ejemplo que yo tengo es mi esposa que anoche lo contaba yo le decía yo cuando yo cuando yo conocí a Jimena Jimena, me siempre desde que la vi, me, me, me enamoré de esa mujer. Sin hablar con ella, me enamoré de ella. Siempre fue hermosa. Pero cuando yo la conocí, Jimena, cuando nos casamos, Jimena era profesional en comercio internacional. Trabajaba con una multinacional, trayendo maquinaria pesada al extranjero. Mi esposa se la pasaba en los muelles de Buenaventura, de Cartagena, importando maquinaria exportando maquinaria. Esa era la vida de Jimena. Era su profesión. Cuando nos casamos, Jimena sabía que se casaba con un pastor. Jimena ganaba mucho más que yo. Pero cuando Jimena quedó embarazada, por obra del Espíritu Santo. No, eso es una obra de Dios. ¿Por qué se, por qué se así? es pues una obra de Dios cuando mi esposa queda embarazada Jimena toma una decisión y Jimena dice mis hijos van a tener a mamá en casa a mis hijos nunca les va a faltar mamá en casa Jimena dijo a mis hijos no los va a criar una nana y Jimena renunció a su profesión a su comodidad a sus lujos Y Jimena dedicó su vida a sus hijos. ¿Sabe por qué tenemos que honrar a nuestros padres? Porque es justo. Porque ellos murieron, ellos vaciaron su vida. Ellos renunciaron a cosas por ti y por mí. Ellos se ellos se cohibieron, se cohibieron de privilegios, se prohibieron de, de, de, de, de, de cosas. ¿Sabe ¿Usted cree? ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes conocen mamás? escúchenlo Mamás que se levantaron solas con sus cuatro, cinco, seis muchachos. ¿Saben lo que dijeron? Ellas, yo no me volví a casar porque no quería que ningún hombre viniera a lastimar a mis hijos. escúchenlo Se negaron emocionalmente la posibilidad de construir una familia por darle a sus hijos un afecto diferente. ¿Por qué debemos honrar a los padres? En este mismo concepto, Pablo le da el mismo consejo a una iglesia en Colosa. Y está hablando de los mismos cuatro principios. Por favor, mira lo que dice Colosenses 3.20. A mí esto me impresiona. ¿Por qué debemos honrar a los padres? Mire lo que dice Colosenses. Hijos, obedecer a vuestros padres en qué? En todo. Dice, porque esto... Oye, no solamente es justo. Esto... Agrada a Dios Ay, ¿Qué es lo ordinario? ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Honrar y obedecer a los viejos Ay, Eso es una locura Dios se complace Cuando en nosotros hay honra y amor Hacia los viejos Volvamos a Efesios Usted me dirá, pastor, porque tengo que obedecer a los viejos. Por lo que dice Efesios 6, 2 y 3. Dice, porque este es un mandamiento con promesa. El versículo 3 dice, 3, para que te vaya bien. Y seas que, yo le digo algo y se lo digo no como, como, como, como un asunto de mi experiencia simplemente. Se lo digo como una convicción en la palabra. Escúchelo, el que es buen hijo le va a ir bien en la vida. El que aprende a honrar a su papá y a honrar a su mamá le va a ir bien. Y la Biblia no dice que honremos al que es bueno porque ya voy a tocar eso. Porque usted puede decir, pastor usted no sabe el papá que me tocó. Bueno ya le voy a hablar del mío, espérense. Pero honrar a nuestro Padre es algo que agrada a Dios. Y honrar a nuestro Padre es algo que a ti te va a bendecir. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque te va a ir bien. Y vas a tener larga vida. Los que saben lo entenderán. Escúchenlo. Pero dicen que no hay cosa más hermosa que ver Y poder alzar en sus manos a un nieto. Porque dice que el amor de un nieto es una cosa espectacular. Yo espero por ahora no cargar nietos. Pero sé que algún día lo tendré que hacer. Uno de los reclamos que me han hecho mis hijos fue... Porque mi mamá murió a los 52 años, casi de mi edad murió mi mamá y mis hijos nunca pudieron ver a la abuelita, pero yo creo que mi, mi mamá hubiera sido una abuela extraordinaria, porque mi mamá me amó mucho, que yo era el bebé precioso de la casa, pero saben algo, Yo creo que tú tienes el privilegio y tienes eh, debes darle a tus hijos la, la, la dicha, escúchalo, de que sus hijos tengan abuelos. De que tú seas un abuelo hermoso. Pero ¿sabes cómo llegas a ser un gran abuelo? Cuando has honrado a tus papás, tu vida va a ser bendecida, escúchalo. Y tendrás larga vida para disfrutar tu vida con tus nietos. Amarlos, no los tienes que criar, los puedes malcriar. En serio, los puedes malcriar. Los puedes consentir, los puedes disfrutar y que los papás se los lleven y los eduquen. Escucha, pero pero este... esto es una dicha que te da la vida. Pero sabes, esto lo puedes disfrutar cuando tú aprendes a entender el concepto de obediencia y de honra. Esto te lo va a dar la vida. ¿Qué? Y yo aspiro llegar a eso, poder tener nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Por qué? Porque, porque, porque esto es una promesa. Tú dices, pastor, ¿pero yo porque tengo que, que obedecer a mis padres? Porque esto es una promesa que viene con bendición. O es un mandamiento que viene con bendición. Pero esto, ¿por qué Dios nos dio esta orden, hijo ¿Sabe por qué Dios nos dio esta orden? Porque no hay padres perfectos. Cuando tú miras el texto, colócame el dos, papá. Honra a tu buen papá y a tu buena mamá. ¿Sí dice así? Usted me dirá, pastor, usted no sabe el papá que me tocó. Pa pastor, sin... Si le digo esto, es que yo ni siquiera conocí a mi papá. Mi papá me abandonó, mi papá me maltrató, mi papá me abandonó. Pastor, ¿cómo me pide que lo ame? ¿Cómo me pide que lo honre, pastor? Si yo ni siquiera tengo buenos recuerdos de ese, de ese señor. Bueno, yo, yo lo entiendo. Pero es que el mandamiento de Dios no depende de lo bueno o lo malo que haya sido tu papá. Porque el amor que Dios depositó en nosotros está por encima del pasado que nosotros vivimos porque de ese pasado Dios nos restauró y Dios colocó en nosotros su amor para poder honrar a nuestros viejos yo recuerdo y esto me pasó a mí acá mi esposa sabe de esto pero yo por muchos años yo me levanté con mi papá con, con prevención yo no sé si era odio Pero sí con prevención hacia el viejo yo, yo le tenía rabiecita a mi papá Por esas cosas que pasan ¿Por qué? Porque la única vez que yo vi a mi mamá Con la cara negra Con moretones y el, y el rostro inflamado Fue una ocasión que mi papá la golpeó por un Porque mi mamá lo pilló a él Con una mujer en en el consultorio Y el hombre sacó a mi mamá a puños del consultorio A mí ya se me olvidaron y no, no, no recuerdo cuántas fueron las veces que mi papá eh, fue acusado públicamente de inmoral. Las veces que mi mamá le decía otra vez lo mismo, otra vez. Una de las escenas que a mí más me marcaron en mi infancia, eh, yo tendría la edad de no sé quién, yo tendría unos nueve, diez años, bueno, en la época en que capaba clase más o menos por allá. Yo recuerdo una, una escena, por favor imagínese esta escena, en el primer piso de mi casa quedaba el templo, en el segundo piso vivíamos nosotros, mi hermano mayor por qué se enteró no sé, pero me dijo muchachos armémonos, qué pasó, escuche lo que pasó, viene un señor con la esposa porque le va a hacer reclamos a mi papá porque el señor se enteró que son amantes mi papá y la señora y el señor viene a hacerle bochinche a mi papá entraron al templo mi mamá, mi papá y la pareja y los tres muchachos afuera con palos esperando oiga pero usted sabe lo que significa eso Uno se levanta con rabia, uno se levanta con ira. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que no tuvimos, mi papá las sembró en otro lado, porque muchas de las cosas que, que, que pudimos haber disfrutado, mi papá se las gastó en otro lugar. Cuando mi mamá murió, mi papá quedó huérfano. Porque aunque mi papá fue muy muy muy dependiente de las mujeres, pero mi papá en su, en su, en su manera amaba a mi mamá y mi papá quedó huérfano. Y Jimena y yo nos hicimos papás de mi papá no lo cargamos, vivió con nosotros, se fue con nosotros para Villavicencio, él por allá se ubicó en su casa, en su, su, su negocio, su consultorio, pero su vida no la cambió, cuando llegamos a Armenia mi papá se vino para Armenia, él se ubicó en Calarca, se ubicó en Tebaida, porque yo me convertí en el hijo más cercano, después él se fue para Bogotá, Recuerdo una expresión que me dijo mi papá un día que siempre nos reímos con mi papá Porque mi papá tenía cierta eh, cierto afecto por las mujeres blancas y monas Mi mamá era blanca y era de cabello eh, castaño y, y mi papá un día, estando en Bogotá viviendo, me dijo Mijo, le cuento una cosa, ¿qué pasó papá? Mijo, yo me he dado cuenta que me ha ido mal con las monas ¿Verdad papá? Pero ya tenía una morenita por ahí guardada. Y mi papá terminó viviendo con la morenita, con Patricia, una gran mujer. Y yo recuerdo en una ocasión que, que, que, que eh, mire, fue tan tremendo que de todos los hijos, el único que aceptó a mi papá con Patricia fui yo. Ellos se casaron por lo civil. Y nosotros le abrimos nuestra casa. Mis hermanos no. Y yo recuerdo, yo recuerdo que un día de esos, mi papá llegó a la casa... Vivíamos en la castellana y papá me dijo, mi hijo, yo necesito hablar con usted, pero no como como como hijo, yo necesito al pastor. Nos sentamos en el balcón y el viejo me dijo, mi hijo, yo necesito confesarle a alguien mi vida. Yo casi me muero de escuchar la vida del viejo, casi me muero. Porque lo que escuché, porque lo que oí, porque lo que supe, fue terrible. Pero aquel día yo tuve compasión de mi viejo. Y aquel día dije, yo tengo que amarlo, tengo que honrarlo y tengo que respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque él no tuvo papá. Porque mi papá fue una víctima de la vida, fue una víctima de las circunstancias. Y aquel día yo entendí que tuve que honrarlo. Y mi esposa sabe, y mis hermanos lo saben con rabia que Josué era la ñaña de papá. Ese viejo se venía con nosotros. Y mi viejo llegaba con un costal de comida, escúchelo. En Granada, en Villavicencio, llegaba con costales de comida. Porque él encontró en nosotros familia. Mi papá nunca fue detallista, pero con mis hijos siempre les traía algo. Entendí que aprender a amar y a honrar a papá, es a pesar de sus errores a pesar de su vida a pesar de sus fallas escuchen tenemos que honrarlos tenemos que amarlos ¿sabe por qué? no solamente porque porque es un mandamiento es porque nuestros viejos necesitan ser restaurados del amor de un hijo y ya voy a hablar de eso más tarde es una orden ¿por qué? porque, porque nuestros padres no fueron perfectos ¿sabe por qué? porque Dios dio esta orden niños entiéndanme en esto Porque lo que es la obediencia, el orden y la honra, solamente se aprenden en casa. Si esto usted no lo aprendió en la casa, ya no lo aprende. O si lo aprende, lo aprende a las malas. Pues escuche, un niño que no aprendió esto en casa y lo cogieron en la calle y se lo llevaron al cuartel. Con patadas. Con patadas. Con bolillo le enseñan a decir, sí, mi señor, se lo enseñan. Porque estos principios se aprenden en dónde? En casa. Sí, señor, no, señor, buenos días, muchas gracias, permiso, puedo entrar, puedo sentar, puedo pararme, le ayudo. Estas cosas se aprenden en casa. Por eso Dios nos dio la orden, porque nosotros como papás somos los que sembramos esto en ellos, somos nosotros. ¿Por pero la última razón ya entré, ya, ya para, para, para tocar lo que tengo que tocar que todavía no he empezado a predicar la, la otra razón de por qué esto es un mandamiento y yo lo entendí de esta manera escúchelo porque el que entiende esto entiende algo que toda su vida será afectada de acuerdo a esto a qué me refiero el que no fue buen hijo el que no honró el que no respetó, todas las relaciones que tenga en su vida van a ser caóticas. Nunca podrá relacionarse bien, una mujer, escúchelo, nunca podrá relacionarse bien con su esposo si no aprendió a perdonar a papá. Nunca nunca podrás tener relaciones saludables incluso nunca podrás ser buen padre si tú esto no lo hiciste ¿por qué? porque estás tratando de pedirles a tus hijos algo que tú no viviste entonces cuando en ti este principio no se da ¿cómo lo vas a desarrollar? pero yo comprendo algo el que fue buen hijo será buen esposo el que fue buen hijo será buen padre el que fue buen hijo será buen abuelo ahora pero para eso también está la gracia de nuestro Dios para transformar nuestro pasado. Amén. Cierto. Entonces, por estas cosas es que Dios establece que esto tiene que ser un principio de obediencia. Ahora, la pregunta clave y aquí vamos a detenernos un momentico. ¿Cómo honrar y obedecer a mis padres? ¿Cómo honrar y obedecer a los viejos? entiéndanme en esto, la vida de un hijo camina en etapas, la vida de un hijo camina en etapas, le voy a colocar un ejemplo, Samarita, coloque, levante la mano, Samara tiene a sus papás acá, es Sarita, perdón, tiene sus papás acá, a Paula y a John Frey. Sara merece una obediencia Irrestricta a sus papás John tiene a su mamá viva Sara obedece a sus papás Pero John Ya no el tema es un tema de obediencia Es un tema de honra Y hay tres niveles, escúchenlo Se lo van a aprender porque lo voy a enseñar Los niños obedecen, los jóvenes respetan, los adultos honran. Otra vez, los niños obedecen, los jóvenes respetan, los adultos honran. Cuando un papá adulto quiere pedirle a un hijo obediencia, se estrella. Entonces el abuelo le va a decir ¡Pero es que yo tengo 83 años! No, no, escúchelo, esto ya no es cuestión de edad, viejo. Porque mi obligación con usted no es obedecerlo. Mi obligación con usted es honrarlo. Y ya voy a hablar de eso. Suena, suena raro. Pero usted se imagina que a un padre se le dé el poder de gobernar a su hijo a un casado. ¿Cuántas mamás no quisiera mandar a su muchacho casado. Amén. Mira, ahí hay una. Cierto. Entonces, vamos a hablar de esto, escuchen. Niños obedecen, jóvenes respetan y padres y adultos honran. Voy a hablar sobre esto. Trabajemos primero con los niños. Un niño honra y obedece a sus padres. Un niño Cuando hablamos de niño Podemos hablar de un muchacho Hasta los 14, 15 años, 16 años Más o menos hasta esa edad, hasta esa edad. Ellos tienen que aprender a obedecer ahora ¿Obedecer por qué? Le voy a dar algunas razones ¿Por qué un niño tiene que obedecer? Uno Porque están bajo el techo de sus padres ¿Se ha escuchado la frase? Mientras usted esté en esta casa Se hace lo que yo diga ¿Por qué? Porque aquí mando yo mi hijito. Un hijo tiene que obedecer a papá ¿Sabe por qué lo tiene que obedecer? O sea, no solamente porque usted está bajo el techo de sus padres Segundo, porque sus padres son los responsables de usted Un niño tiene que obedecer Porque nosotros como padres Somos los responsables de ellos escúchenlo esto se lo voy a poner así de cruel Los niños no tienen voz ni voto Nosotros opinamos, dirigimos y tomamos decisiones por ellos Bueno, ¿Por qué? porque ¿Usted se imagina un niño tomando decisiones en su vida a los 12 años, a los 10 años? Y el problema de muchos padres es que han dejado que sus hijos decidan. Escúchelo. Sus hijos no pueden decidir. Ellos tienen que obedecer. ¿Y usted como papá qué hace? Les compra la ropa que a usted le gusta. ¿Por Usted les da lo que usted quiere cuando son niños. Usted los coloca en el colegio que a usted le parece. Usted toma las decisiones por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son niños y como son inmaduros, necesitan un tutor que los forme, que los enseñe. ¿Por qué? Porque la obediencia se enseña de pequeño. Esto, esto se tiene que enseñar. Ahora, ¿cómo? ¿Que hay que aprenderlo a enseñar? Sí, pero escúchelo. Pero los niños menores de edad tienen que aprender el concepto de la obediencia. No es si quiere, no es negociable, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque aquí mando yo. Ya. En ocasiones sonará cruel, escúchelo. Pero los niños deben entender el concepto de obediencia. Cuando un papá no asume la Su autoridad Y negocia la autoridad con su hijo Se convierte en un problema Y levanta niños rebeldes Niños que no hacen caso Y usted y yo sabemos Que cuando un hijo no obedece Se estrella con la vida y termina mal Usted y yo lo sabemos ¿Sabe por qué? Porque a usted le pasó Porque usted no obedeció Y a los 15 años ya estaba embarazada Cuando su mamá le dijo, ese tipo no le conviene. ¡Ay, yo sé lo que hago! No, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Porque a esa edad los niños se creen adultos. Los niños creen que tienen más capacidad. Escuchen, no saben. Por eso los niños tienen que obedecer. Ahora, cuando usted está con un joven, es diferente. Los jóvenes tienen que honrar y aceptar a sus padres. ¿Qué Cuando usted trabaja con un niño pequeñito, un domingo en la mañana, yo yo me levantaba con mi esposa, nos bañábamos, nos arreglábamos, les colocábamos la ropa que queríamos, nos traíamos a la iglesia. A veces se dormían en la silla. escúchenlo Pero cuando crecen? Bueno, todavía se siguen durmiendo en la silla. Pero cuando crecen? Escúchelo. Usted no les puede decir, se va conmigo para la iglesia. Uh -uh. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos no van a copiar al paso suyo. Y aquí, aquí hay algo que a mí me impresiona. Porque cuando los muchachos crecen, los muchachos encuentran algo. Ellos empiezan a encontrar los defectos, las fisuras y los errores de papá. Niños. El héroe se cae. Sí. Ya el superpapá no es el superpapá. Ya la supermamá no es tan supermamá. Porque ellos se dan cuenta que quizás los criamos equivocados, que nuestras reacciones fueron equivocadas, quizás ellos se dan cuenta que les dimos palo innecesario que les dimos garrote que no debemos darles. Y de pronto ellos se van a acordar y van a decir, oiga, pero yo no recuerdo que mi papá nunca me haya pedido perdón. Y me dio una pela y no fue culpa mía. Y ellos empiezan a descubrir que nosotros como papás somos vulnerables, que nosotros nos equivocamos, que nosotros cometemos errores. Pero el principio que le quiero enseñar es ese ¿Qué? Independientemente de las fisuras Independientemente de los errores Independientemente de las fallas de su papá Usted como hijo debe aprender a aceptar A respetar y a honrar a su padre Y a su mamá Ahora Esto no significa que sus papás sean perfectos Porque nuestros padres no fueron perfectos Esto no significa que tenemos que ignorar sus errores No Pero yo le digo una cosa a los hijos Porque yo creo que los hijos tienen la capacidad, la capacidad de ayudar a los padres a corregir. Pero ¿saben cómo lo hagan hijos? Nunca corrijan con ira. Hablen en mansedumbre y en humildad. Yo un día le aprendí una frase a una señora que me dijo esto. Me dijo, Josué, decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Pero hay que saberle a decir. Y en ocasiones nuestros hijos nos pueden hacer entender con amor que nos hemos equivocado. ¿Sí? Que estamos invirtiendo mal el tiempo, que estamos ocupando nuestro espacio de manera equivocada, que estamos gastando los recursos donde no nos deberíamos gastar. En fin, nuestros hijos nos pueden ayudar en esto. Niños, estar, de estar honrando a su papá y respetarlo no significa que usted esté de acuerdo en todo. Pero escúchelo, un buen hijo puede decir esto, papá no lo entiendo, papá no lo comprendo, pero yo voy a honrar y voy a respetar tu opinión. Y los hijos deben aprender a respetar. Ahora, la pregunta para los jóvenes que están acá cómo aceptar y respetar a los padres le voy a dar tres o cuatro consejos primero entienda que Dios los usó a ellos para traerlo usted yo pienso que eso es una un principio suficiente respétenlos ¿por qué? porque usted está aquí por causa de los viejos que Dios le dio Dios le entregó esos papás y por medio de ellos usted tiene vida eso simplemente va a A, a, a demandar en nosotros respeto hacia ellos sabe usted cómo acepta y respeta a sus padres muchachos escuchando lo que los papás tienen que decir escúchenlos cuando una mamá le diga a usted niña ese hombre no le conviene escúchela cuando un papá le diga a usted esa pesa niña no le conviene esos amigos no le conviene niños escúchenlos. En la vida de un padre no hay egoísmo. Bueno, yo conozco uno que otro egoísta, pero generalmente los padres de verdad no somos egoístas con nuestros hijos. Para nuestros hijos queremos lo mejor, lo mejor. Y cuando un padre te dice, amor, esto, esto creo que no te sirve, ¿saben por qué lo decimos? Porque nosotros no queremos que ustedes se equivoquen con entornos equivocados, con amigos equivocados, con personas equivocadas. Por eso aprender a aceptar y a respetar Es entender y escuchar a los viejos eh, Tercero, ¿qué es aceptar y respetar? Niños, es aprender a perdonarlos A pesar de las equivocaciones Perdón a los viejos Perdónelos Si fueron padres ausentes Si fueron padres maltratadores Si fueron padres que se equivocaron Si fueron padres que cometieron errores Hijos, perdónenlos ¿Por qué? Porque si tú creces Con resentimiento hacia tus padres te va a ir mal. Te regalo un texto. Proverbios 20.20. 20. Colócalo, papi. Proverbios 20.20. Viene 20. lo que dice. El que maldice a su padre o a su madre, ¿se le apagará qué? Su lámpara en oscuridad tenebrosa. Una persona que vive con resentimiento hacia los viejos nunca tendrá claridad en la vida, nunca tendrá enfoque en la vida. Toda su vida será oscura, sus decisiones serán oscuros, su entorno será oscuro. Ahora, yo le digo algo. Yo sé que muchos de nosotros sufrimos con nuestros padres porque se equivocaron. Pero a pesar del error de los viejos, lo mejor que te puede pasar a ti es perdonarlos perdónalos porque esto agrada a Dios y esto te va a bendecir a ti y tercero tercero aprecie sus esfuerzos y sacrificios aprecie lo que los viejos hacen por usted aprecien cuando lo sacan a comer helado aprecien cuando pueden salir a un parque cuando pueden salir a caminar a comer aprecien sabe por qué porque no todas las familias pueden disfrutar lo que ustedes disfrutan porque hay papás que se esfuerzan porque sus hijos vivan bien coman bien, disfruten bien y ustedes no saben cuánto sacrificio tiene que hacer un padre para que ustedes estén bien ah, aprecien y valoren eso ¿por qué? porque esto es respeto hacia los viejos termino con esto Le dije que los niños deben obedecer, le dije que los jóvenes deben respetar y los ancianos, los adultos debemos, ¿qué? Honrar. Mi papá falleció hace ocho años, mi mamá murió hace 23 años ya, yo soy huérfanito Pero Dios me dio un par de viejos, mis suegros, que se convirtieron en mis padres. Y yo como hijo entiendo que yo debo honrarlos. Pero saben algo, yo comprendí que la que la vejez estesa, estenaz. Y yo le oro a Dios que me permita tener una buena vejez. Una vejez llena de años, llena de vida y llena de provisión. Llena de provisión. Porque yo me he dado cuenta de, de, de, de, del, del flagelo que vive la tercera edad. Yo me doy cuenta del dolor que sufren las personas cuando llegan a cierta edad. Y, y adultos, ¿qué debemos hacer con un padre? Escriba esto. Un adulto debe honrar, afirmar y no abandonar a sus padres. Honrar, afirmar y no abandonar a sus padres permíteme ya ya le hablo sobre esto ¿sabe usted lo que significa para un anciano envejecer? hay muchos ancianos que le tienen miedo a la muerte ahora yo entiendo ¿sabe por qué? porque la vida es bella a pesar de las crisis a pesar de todo la vida es bella comer es rico Disfrutar los hijos es una cosa hermosa. Disfrutar la esposa, disfrutar la familia, esto no tiene precio. Pero envejecer va a traer sus complicaciones. Por ejemplo, uno de los, de los flagelos de envejecer, ¿sabe cuál es? Lo tortuoso que es para un anciano empezar a ver que sus amigos empiezan a partir. El compadre murió, la comadre murió. Los hermanos se mueren, el tío se muere. Y empiezan a fallecer todos los que hicieron parte de la vida de ellos. Y ellos como que le están corriendo la muerte, porque todos mueren menos ellos. Pero ellos saben que eso les va a llegar el turno. Cuando un anciano envejece, entiende que deja de ser útil para su familia. Porque ya no es útil en lo que hacía. Es simplemente aceptado porque es anciano. Pero si esta persona en algún momento fue un gran escritor, fue un gran pintor, fue un gran mecánico, ya no. O sea, ya no va a ser buscado por eso. ¿Por qué? Porque a, a, hay un asunto innato en el ser humano y es que tendemos a despreciar a los de tercera edad. Lo grande y lo bello de Dios es que en Dios siempre seremos útiles. Otro flagelo de la tercera edad, otro problema de la tercera edad es que los padres empiezan a ver cómo la ocupación de sus hijos ya no les da tiempo para que compartan con ellos. Los muchachos llaman al papá, amigo hijo, ¿qué va a hacer? No, papá, estoy con mis hijos. Nos vamos a almorzar, nos vamos a pasear, nos vamos a esto, nos vamos a lo otro. Y no pueden venir porque Papá, no creo que alcancemos. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que hacer mercado. Tenemos que hacer lo otro. Ah, bueno, mi hijo, cuando puedan. Nos vemos. O sea, ya un padre mendiga, amor. Mendiga una visita. Y ellos terminan llevando vidas solitarias. Entiéndame esto que ya más tarde tarde. Lo refuerzo y termino. Y es... Por eso hay que valorar el concepto de matrimonio. Por esto hay que valorar el concepto del matrimonio. Porque los hijos que amaste tanto se van a ir. Los hijos que criaste con tanto esmero se van. Y tú vas a quedar con aquel a quien le juraste amor eterno esto es una ley natural la pregunta para los adultos que hay que hacer les voy a dar cuatro consejos y termino primer consejo afirme a sus viejos afírmelos cada vez que vamos donde mi suegra mi suegra se esmiera por hacer un tinto por hacer un arroz, por hacer algo un chocolate ¿y sabe cuál es la expresión de la, de la gorda? la gorda dice cuánto me alegra que hayan quedado contentos cuánto me alegra que les haya gustado ¿sabe qué está diciendo ella? díganme algo por lo que les dice denme unas gracias díganme que quedó rico díganme que les gustó porque los ancianos necesitan ser afirmados porque esto a ellos los hace sentir amados lo segundo manténgase en contacto con ellos gracias a Dios por el whatsapp pero sabe algo pero yo pienso que papás necesitan visítelos vaya, súchelo sáquelos a pasear, sáquelos a comer en la medida de sus posibilidades. Si usted ve que el viejo es friolento, vea, haga lo que yo hago. Ay, ay, ay, espere que ya me está oliendo todo. Ay, ay, ay. Mire, consígale una ruanda. Llévelo para Finlandia. Dele una guapanela con queso. Escúchelo. Dele una guapanela con queso. Llévenlos a disfrutar las cosas que a ellos les gusta ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es muy doloroso ver los sepelios. Llenos de flores, llenos de mariachis. Lamentando lo que no pude hacer en vida con los viejos. ¿Ya para qué? Disfrútenlos. Así hayan sido malos, así hayan así hayan sido o se hayan equivocado. Escúchelo, ámelos. Eres todo el afecto que necesites. Tercer consejo, tercero es este. Escuche sus consejos. Así no les haga caso. Aunque sea por cortesía, escúchenlos escúchenlos Porque los viejos siempre querrán opinar por nuestra vida. Los viejos... Espere que ya me acaloré. Paulista, les tengo... Ey. Oiga, escúchelos. Usted siempre se va a dar cuenta que un papá va a querer preguntar, va a querer saber cómo está, va a querer... Y ellos van a querer dar su opinión. No le diga, no se meta, papá. Dígale, papá, gracias. Gracias. Lo voy a tener en cuenta ¿Me hago entender? Porque esto a ellos Nos va a hacer ser útil Estos son muchos boyacos Ustedes no saben de eso Déjenlo ahí No, está Paulito así no Escuche Escu Aprende a escuchar los consejos la, la, la otra Voy terminando dos más Dos más Niños En la medida de sus posibilidades Provea A las necesidades de los viejos Y yo aquí quiero dejar un precepto muy claro. Yo aquí quiero dejar un concepto establecido. Y ese es un concepto de un consejo del apóstol Pablo. Bueno. Yo necesito que los papás aprendan esto. No los hijos, los papás. Papi, colóqueme este texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 14 al 15 dice así he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré que papá repitan conmigo no os seré gravoso para ir a vosotros porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres para los padres Sino los padres para qué? Entiendan esto No le coloque a sus hijos Responsabilidades que no tienen que tener No le diga a sus hijos Ya le di educación Ahora usted me tiene que mantener No haga eso Porque la vida de un hijo No es sostener la vida de los padres Es acompañarlos y proveerlos Fuimos nosotros Los llamados como padres A dejarles a ellos herencia La vida de ellos es muy dura Lo que van a tener que vivir es muy duro Para que también les peguemos un par de viejos Que los tienen que sostener Sea responsable Y que seamos nosotros Los que a ellos les demos herencia Les demos bienes y que Dios a usted le dé una buena pensión, hermano mío. sabe para qué? Escuchen. Para que cuando sus hijos se vayan, yo vea fotos suyas viajando por Europa, montado en un camello. Hermano mío, paseando con su viejita, disfrutando de la vida y no mendigando a sus hijos. El otro texto, el texto siguiente, mira lo que se dice Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más sea que... Oiga, qué pensamiento de Pablo. Pablo dice, yo no quiero nada de ustedes. No tiene que darme plata, no tiene que darme nada. Soy yo como padre el que atesoro para ustedes. Y Dios sabe que mi mayor deseo... escúchenlo Es que cuando mis hijos crezcan... Hermano mío, yo poderles comprar su apartamento, poderles dar su carro, poderles dar sus cosas... Y decirles, hijos de mí y de su, su mamá, no se preocupen, nos encontrarán en el Mediterráneo cuando vayan por allá. Pero ¿sabe algo? Porque usted tiene que liberar a sus hijos. Porque hay muchos muchachos que hoy en día están amarrados a sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás le dijeron, ahora yo soy su responsabilidad. Este no es el modelo bíblico. Este fue el modelo que distorsionó la sociedad. Pero nosotros tenemos que honrarlos. Tenemos que acompañarlos, darles una buena comida, proveer medicina, proveer lo que necesiten. Y por último termino con esto. Ya me voy, ya, ahora sí. Adultos. ¿Sabes por qué tienes que honrar a tus viejos? ¿Sabes por qué? Porque mañana el viejo serás tú. Mañana el viejo serás tú. Mañana el viejo seré yo. Y uno de los cuadros más terribles en la Biblia para mí fue el gran rey David. Tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos, tuvo muchos nietos, pero cuando David envejeció, ni una esposa, ni un hijo, ni un nieto estuvo junto a él. Tuvieron que conseguir dos muchachas que se acostaran al lado de él para calentarlos. Alguno dirá, pastor, qué bendición. <risa> Niños, no hay nada como terminar al lado de la gente que amamos y no que contraten una enfermera para que nos pongan una bolsita de agua y nos calienten los pies. ¿Qué te digo? Que la familia que construyas hoy será la familia con la que terminarás mañana. Que la honra que des hoy será la honra que recibirás mañana. Que el amor con que ames hoy será el amor con que ames mañana. De la manera en que señas a tus hijos amar a tus viejos, tus nietos te van a honrar y te van a amar a ti. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a padre y a madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y tus días sean alargados es una bendición ser hijos y es una bendición tener padres yo creo que este es un sermón solamente para hijos este sermón los padres lo tenemos que aprender quisiera hacer una oración en esta mañana anoche la hicimos de esta manera para Yo quisiera hacer una oración. Primeramente, primeramente por los padres que están aquí con sus hijos. Los papás que están aquí con sus hijos. Por favor, solamente con ustedes primeramente quiero orar y quiero pedirle el favor a los papás que están con sus hijos que se coloquen un momentico en pie. Papás con hijos. Hay unos hijos que están arriba. Bueno. Amorcito, ven, muñequita, ven. ¿No querían venir ustedes dos? Quiero pedirle el favor a los papás en esta mañana, si ven que es posible, que en esta mañana los papás le pidamos perdón a nuestros hijos, porque nos hemos equivocado, porque hemos fallado, porque hemos hecho cosas equivocadas, porque nos, no nos dimos cuenta en qué momento La vestidura se rasgó, la coraza se desgastó y ellos se dieron cuenta y ellos sufrieron porque a veces uno no se da cuenta cuánto sufre un hijo por la decisión de un padre, cuánto sufre. Pero en esta mañana, con mis hijos acá, con mi esposa acá, yo como padre, como esposo, como hijo, quiero pedirle un perdón restitutivo A todos los hijos de esta casa. A todos los hijos que sufrieron, que fueron dañados, que fueron lastimados. Pero vamos a hacer algo primero. tómese un minutico ahí como núcleo familiar. Pídale perdón a sus hijos. Y los muchachos también van a decirle a papá, mamá, perdónanos por todo lo que han hecho. <ríe> hijos, anoche les pedí perdón, pero no estaba su mamá, pero hoy les pido perdón otra vez por todo lo que nosotros como padres no hemos sido o hemos hecho. Porque queriendo hacer mucho a veces nos hemos equivocado. Porque en ocasiones queriendo complacer a muchos los hemos descuidado a ustedes. Y muchas veces le creímos más a los demás que a ustedes. Perdónenos y les pido a Dios y a ustedes que suelten su perdón hacia nosotros y nosotros nos comprometemos la vida que nos queda a amarlos a acompañarlos pero no a imponerles pero si sí amoderarles perdónenos y, Dios, y nosotros también nos comprometemos a honrarnos y también nos pedimos perdón por, por hacerles sacar canas innecesarias sí, prometemos amarnos hasta el último momento y devolver amén yo sé que sí yo sé que vamos a poder envejecer juntos y que sea hermoso bueno niños porque no nos colocamos todos en pie por un momentico todos en pie y yo quisiera preguntarle escúchelo cuál es el recuerdo que tiene de su papá bueno malo ausente presente Ajá. alguno de ustedes les tocó un papá Noel hermoso, ¿cierto? a otro les tocó Hitler pero fue papá y en esta mañana yo quiero invitarlo a uno de los consejos que le di a los hijos fue este vamos a perdonar a papá vamos a perdonar a mamá por sus errores y hoy vamos a tomar la decisión de obedecer Respetar y honrar Que sin sin pedirles más Lo que son Los vamos a amar Cierra esos ojitos por favor por un momento Porque la paternidad de Dios en esta mañana Se va a derramar en esta casa Paternidad, paternidad, paternidad Perdona a tu papá, perdona mamá. Si no lo conociste, si te abandonó, perdónalo. Estela. Mami, Mami, perdona, perdona, papá, perdona. perdona. Perdona mamá, perdona, perdona Perdona a esa mamá que te golpeó, que te maltrató perdón a ese papá que te hizo tanto, tanto, tanto daño Cuando estabas sola, escucha Cuando tenías miedo de la noche, cuando tenías miedo de la oscuridad Y gritabas papá, no llegó Cuando estaban abusando de ti, no te creyeron. Cuando tenías hambre tenías frío, no te calentaron. Cuando te estaban haciendo daño, no estuvieron. Escúchalo. Pero ellos no fueron así porque decidieron. Ellos fueron así porque fueron dañados. Pero hoy le vas a decir a papá, Señor, yo, yo quiero restablecer y quiero honrar a mis padres si están muertos quiero honrar su memoria si están vivos quiero esforzarme por darles amor quiero esforzarme por cuidarlos por valorarlos que mis hijos los amen que mis hijos Señor amado honren a los viejos también Señor porque yo mañana espero que mis nietos sean conmigo hijos de honra Padre, yo te pido en esta mañana que, que tu bálsamo sane, que tu bálsamo restaure, que tu bálsamo libere, que tu bálsamo ayude, Señor, hoy. Y que el amor del Padre sea derramado en nuestro corazón abundantemente, papá. Porque hoy hemos determinado, Señor, alinear nuestra casa y nuestra vida con tu palabra. Porque somos hijos que aprenden a honrar y a obedecer a sus padres en todo, en el nombre de Jesús. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran darle un aplauso a Dios por los padres que les vieron gracias papá gracias, gracias. Amén. Y amén amén amén puede tomar asiento